Eh, entonces como que me lo guardo para mí Pero bueno, la idea del sorteo que se hace por Instagram Por ejemplo, es a robar a más gente y, demás, y así se va, obviamente, ampliando La capacidad Claro, eh, sí, yo lo que a veces me tiento Es, yo suelo cargar la sube En las agencias oficiales De lotería Ajá. Y a veces digo, che, si me juego Algún... El... Mm. Que eso ya no es Instagram, es jugar oficial este si ganas. Lotería Nacional, o el que yo o, o el Kini, o la Provincial Y si ganás, bueno, ganás. Pero no, pero no hice todavía. ¿Pero en tu casa juegan, por ejemplo? No. Bueno, mis no, abuelos jugaban no. mucho. Bueno, mucha gente religiosamente se, se juega sus bueno, pesos sí. a, la, a los burros. A la... Eso sí, eh, he jugado, he salido hecho. Y, y bueno, están cerrados los, los hipódromos. este Pero bueno, es un... Y los casinos, los lindos. como cerrado. todo, como todo, con responsabilidad, por favor. Pero oh. bueno, es un... ¿Quién te dice? ¿Quién te dice? ¿Quién te dice que no te toca la varita mágica? Señor, otro no dice que es el señor no cuesta nada. Imp... Algún otro dice que es el impuesto al tonto. ¿El, el juego. el juego Puede ser también. Pero bueno, ¿quién dice? ¿Algún, no, bueno, mi abuela ¿algún se numerito? la pasaba jugando y siempre lo ganaba. ¿eh? ¿Algún numerito? A ver, si no te... Fami tu familia no se puede quejar porque tuvo un importante premio. No, ah, no, mi abuela que se ganó el pozo. Acumulado ahí en el bingo de Avellaneda. ¿Qué era? ¿Quién Tremendo. Pudiera? Sí, sí, bueno, los bingos veces son son un problema, pero bueno, en este caso eh, en este dejó caso de salió jugar. bien. O sea, toda su vida jugando al bingo. ¿Y una, que, claro. y una vez, claro. claro. Y una que ganaste, pues porque si Yo ganó una vez, que... ¿por qué no dos veces? Claro. No, aparte siempre fue de ganar eh, y venía con su platita, pero no, a ver, el pozo acumulado, ¿qué te pasa? Eh, una vez en la vida y con suerte, con mucha suerte. Sí, una ver, vez, que era el bueno. bueno. No, no, le vemos la, la, la casa las propiedades todo nada no, bueno no tenemos mucho pero pero si sí, la casa por lo menos casa y creo que dos autos que después se vendieron no sé qué pasó pero sí aparte se la deliró ¿eh? No es que empezó a hacer inversiones estratégicas nada por el estilo era plata listo me gan me compro una casa me compro el auto me compro esto lo otro pagó el casamiento de mis viejos perfecto una perfecto. genia mi abuela muy bien, la abuela muy bien de qué grande, qué grande. el bingo bueno hay que probarse ese bingo entonces Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radiográfica. Hoy nos vamos a ir a Salta para este cierre musical, gran exponente, gran del folclore argentino. Y hablar de la provincia hoy? de Salta. escuchen un poquito y después charlamos más de Daniel Toro. tierra Sembraré las palabras Que mi padre Martín Pierro Puso al viento Cuando tenga la tierra La tendrán los que luchan Los maestros Los hacheros Los obreros Cuando tenga la tierra Se lo juro semilla que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro día.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 Y los hombres conmigo Cuando tenga la tierra Viajaré a las estrellas Astronauta de trigales Luna nueva Cuando tenga la tierra Formaré con los grillos Una orquesta Donde canten los que piensan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 Ayer escuchábamos Daniel Toro, nacido en Salta el 3 de enero del 41, ya 79 años tiene Daniel Toro, herencia después de Facundo Toro y distintos otros eh, músicos del folclore argentino. A los 17 años compuso París a Buscarte con el poeta Ariel Petrocelli, compondría luego varias eh, canciones, integró los, los conjuntos de Los Tabacaleros, Los Forasteros, Los Viñateros y Los Nombradores, siempre, eh, bueno... Eh, épocas en que los algo era eh, fija. Esta clave. Este y a partir del 66 inició su carrera solista que pegó un gran salto en el 67 con un gran éxito en el Festival de Cosquín donde recibió el premio Consagración al mejor folclorista, una carrera extensa este con la de Daniel Toro desde el año 67. Eh, con el nombrador y revelación en Cosquín Hasta el año 2004 Presentación de su último álbum A me voy Así que ahí anda, ahí anda Daniel Toro Pasando sus últimos días en, en la provincia del norte La provincia folclórica por excelencia Escuchamos un poquito más del salteño Si la voz de un cantor te pone triste Y una guitarra te da melancolía Escríbeme una carta, solo una pero dime que sigue siendo mía. Una carta, mi amor, solo una carta que me cuente detalles de tu vida. La gente que conoces los sueños que te habitan y me recuerde el llanto de nuestra despedida. Una carta que diga que me extrañas Más allá de todos los sentidos Y que a pesar del tiempo que para todos pasa No hay tiempo entre nosotros Ni olvido ni distancia Escríbeme, Escríbeme. Con tinta de violetas En un papel de amor Con una ausencia Escríbeme en cada trazo la fiebre de tu pulso Que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo Una carta mi amor, solo una carta Que me empañe los ojos de alegría Una carta que diga que me extrañas Que me quieres y que sigue siendo mía Solo mía, siempre mía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 Daniel Toro aquí en el final de este jueves en la radiográfica. Eh, hay mucho, mucho realmente en, en las plataformas digitales de Daniel Toro y ni qué hablar. Eh, en mi casa hay muchos eh, long play de Daniel Toro. Así como hay mucho folclore. Eh, que, tengo que arreglar, arreglar la bandeja. El tocadiscos. Mm. Porque hay mucho para escuchar. Ay, él tiene tocadiscos. Eh, es, un, es de los com, viejos. Eh, no, no es un combinado. Es un aparato... Eh, que tiene para CD, cassette radio y la bandeja, uh -huh. eh, pero de todo eso anda solo la radio. Y, ah, aquí tiene la casetera, el pasacasset creo que eh. sale también, que está también. Eh, y la M no anda, <risa> anda el FM. Así que hay que hacer arreglar todo. Eh, bueno, pero, pero creo sale, que... sale mucha plata Y pero más caro me sale comprar uno No, pero digo, esos aparatos tan viejos Y que tienen todo, todos los chiches Antes se hacían esas sí. cosas, ya no se hacen sí. eh, Sale mucha plata hoy en día uh -huh. Te metes en Mercado Libre a buscar Esos aparatos más que son más viejos Y salen en fortuna, salen fortuna. es mejor arreglarlo y mantenerlo Que comprar otras cosas uh -huh. Así es, así es eh, vamos Bueno, ya le contaré Además se están haciendo las reediciones, las remasterizaciones de los discos de pasta que mm. están quedando muy sí. muy buenas y se están vendiendo también los este los tocadiscos nuevos. Eh, pero Sí, bueno. pero que no son los mismos que los No que son de... los, los mismos, viejos. claro. Se hace en otra manera. Vamos a escuchar eh, una samba ahora, este conociá, bueno, las canciones que hemos que hemos puesto de, de Daniel Toro hace han sido interpretadas, pero de mil maneras y por mil artistas distintos. Esta es la van a conocer, Samba para olvidar.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 Canción Da vueltas por mi Guitarra Y hace rato Que te extraña Mis amores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 Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué venís buscando Llorando mi amor, llorando También olvidame vos Qué pena me da Saber que al final de ese amor sobre canción da vueltas por mi...